Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es este, Dora Díez. Eh, mi, el lugar donde vivo es el puesto de la libertad. Aquí es lamentable un caso que nos ocurrió a través de de, de una familia que vino y estuvo aquí, que estaba muy muy ilusionada de quedarse a vivir aquí con nosotros, nosotros también con ellos. Era un papá, una mamá y nueve chiquitos. Y desgraciadamente, este, eh, después del primero de mayo, sería el día, todos los días desde el primero, dos, tres, yo estaba compartiendo con los chicos que me venían a visitar, y iban y volvían constantemente. Y ya hacía un, los últimos días de abril, sería del 25 a, al primero de mayo que habían fumigado. Bueno, yo lo vi por última vez a la chiquita el día lunes que vino aquí a mi casa. Y estuvo jugando, Sanita no tenía resfrío eh, conjuntamente con todos sus hermanitos, conmigo también, con mi esposo. Por el día martes la chiquita vino de pasada y volvió a su casa, a su ranchito con con sus hermanitas. El día miércoles a la mañana anduvieron ya cuatro chiquitas y un varoncito cinco. Y justo vino mi hermano y le dije, mi hija, mi hijo, le digo, estoy con visita, no traté mucho con él. Este, les repartí algunas golosinas y le digo, bueno, vayan a la casa pues estoy con visita. Y se fueron. A la tarde de ese día miércoles que sería a ver este viernes primero sábado 3 el lunes 4 martes 5 el miércoles 6 lo llevo a media mañana ese día miércoles este media tarde a mi hermano a mi casa que queda a mi mamá de mi mamá a dos kilómetros aproximadamente que de vuelta vengo yo y los chicos se me pusieron adelante del sulki que me bajé Cuando yo me bajé, estuve 15 minutos. Ellos me trataban con cariño, con, con afecto, qué sé yo, con alegría. y Pero ya no lo vi a la chiquita ahí que andaba jugando y se me pasó por alto que no pregunté. Eh, a la tarde también había pasado la mamá por acá al pozo con agua y volvió. Tampoco me di cuenta que la chiquita andaba. Y esa tarde cuando volvió de aquí la mamá, me contó el otro chiquito más grande que se levantó la chiquita de la cama no y con vómito y que le dolía mucho el estómago, entonces la mamá le dio este unos teces de campo de cedrón poleo cosas así naturales y la chiquita seguía con vómito y ya la de, al rato que seguía ya la criatura ya no podía caminar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 y lo trasladaron inmediatamente al Hospital Padilla. Ah, no, al Hospital de Niños en Tucumán. Y ahí la chica ya siguió grave y ya llegó directamente con muerte cerebral. Siguió grave la criatura ese día jueves por el día viernes. Este, hablé con el papá que seguía grave la chiquita, que andaban investigando que podía ser un, un virus, pero este que le habían dicho que era algo agroquímico que tenía la chiquita, algo químico. Y bueno, eh por el día entre el viernes y el sábado vino la ambulancia de la ciudad de, de Tucumán a llevar a los otros chicos, en la cual ya se encontraba otra criatura más en estado grave de vómito, dolor de estómago y dolor de cabeza. Ya en estaciónara un no lo no los revisen, no lo quisieron atender o pasaron inmediatamente al hospital de niños. Y esa criatura ya estaba tomada también el hígado, que de esa manera se lo trasladó a la criatura a los pocos días al Hospital Garrahan en Buenos Aires. Que según la mamá me dijo que sigue en tratamiento y sigue la chica en espera de trasplante. Y y la otrita que que que fue de aquí inconsciente murió. Clivos y, bueno, y Panorva aquí para el pueblo es algo este muy que estamos consternados, estamos muy preocupados porque no sabemos cuál es el el el el problema de de lo que le ha venido la, a la criatura, porque yo de lo que le conocí a la criatura hacía siete meses ninguno se lo veía ni siquiera resfriado. Bueno, de lo poco que que veía, bueno sí como chico de campo que a veces andamos lleno de tierra, un poquito sucio, pero me admiraba porque esta criatura no tenía nada de moco en la nariz ni alergia y y comían bien, porque los chicos llegaban aquí, comían bien lo que yo les invitaba, comían tranquilos, jugaban, y cuando un chico juega se lo ve que está bien, y usted ve aquí en digamos cerca de su de su casa de su finca que que fumigan, este, algo que nos estaba contando antes era que que por ahí la está perdiendo producción usted sí. sus vecinos por las fumigaciones. Sí, siempre siempre se está perdiendo este este cosecha como ser de zapallo, de de de de maíz, de de sandía, de de hoja ancha. Siempre se ha perdido. Yo hice denuncia. Y esas denuncias fui a directamente yo con las plantas y denuncié allá en en Dirección General del Medio Ambiente, que está por la calle Perú. Ahí me atendió, me vino a visitar, este hizo la en los análisis en el el ingeniero González. Él vino para acá con el señor Delfradi y me dijo que sí eran este eh eran las plantas que estaban este Eh, con con veneno, se han, se han muerto porque tenían este agroquímico. Y usted ve por ahí, pasan por acá, ve mosquitos, ve sí. la, los, los avionetas. Ah, pasan mosquitos, pasan avionetas y es un olor insoportable, inaguantable en un momento que en lo que andan fumigando. Hay veces que toda la noche o, o todo el día que se siente ese olor apodrido, a podrido, que te hace vomitar, te hace inflama la garganta, te hace toser, te hace agarrar alergia y su marido también tenía algunas cosas en la piel sí también eso fue un, un enrojecimiento que se le hizo en la piel y, y se tuvo que inmediatamente se bañó un día que andaban este fumigando esa tarde al otro día fue a, a la chacra entró ahí el de y ese rocío que tenía la chacra que amanece mojada se se humedeció Y le empezó a picar el cuerpo que se vino a la casa. Se bañó y bueno, le puse un poco de crema hasta que le pasó ese ese escozor que tenía. Y había en parte que se le gritó un poco más que ya le tuve que poner pomaditas con antibióticos. Y la finca que fumiga aquí cerca, ¿cuáles son eh, las de? Bueno, está la finca del señor Melián, del señor al norte. eh Estamos de la finca este Servicio y Negocio, al este está... Eh señor Melián al sur también al al sur está este también Melián está Alberto Jaime que también fumilla después está la al oeste tenemos la la finque está de de servicio de negocio que también se fumilla y usted este nos contaba hace un momento en la reunión que la familia esta, la familia de Jazmín que es la niñita sí, que la ha fallecido. Que de cinco años, estaba muy cerca de la finca de este señor sí, Melián. Sí, estaba al frente de la finca de Melián, como a 20 metros de otro costado y como a 300 metros también está la finca esa. Y esos días habían fumillado la gente. Y los chicos me comentaban que a veces andaban chanchos dentro de, de esa finca y se, y se morían los chanchos que, que para ello era el veneno que los, que los mataba.